Concept Radio Argentina da a conocer a los ganadores de los premios en su emisión 2011. El personaje del año elegido por el público es Cristian U Quien encabezó el rubro labor periodística destacada fue Fernando Prensa de Diario Libre. El mejor desempeño en Twitter y quien se alzó como futura promesa según los oyentes fue Demian Díaz. El bailarín destacado por la audiencia fue Facundo Macei. La tuitera más famosa de Días del Sur según el público es Graciela Alfano. La famosa que revolucionó el Twitter en Argentina es Conan Saldi. El reconocimiento para el personaje más provocador en Twitter es para Viviana Cernosa. Fue elegido como periodista de espectáculos del año el señor Ángel De Brito. El público ha elegido como mejor producción en la televisión argentina a Joe Match. Como mejor periodismo independiente en Internet ha sido destacado el Sensacional. Para el público, el escándalo más importante del año fue el de Juanita Vial embarazada a los besos con Martín Lustó. El mejor portal de espectáculos es primiciasya.com. Concept Radio Argentina agradece al público que ha votado durante este proceso con la transparencia de siempre y felicita a sus ganadores. Muchas gracias por participar.